Primero que nada, eh, decirles que venimos de una reunión eh, con un pleno eh, total del consejo directivo, los únicos compañeros que no, no... la única organización que no estuvo presente fue la Unión la Metalúrgica, que el compañero Furlan está en estos momentos discutiendo eh, un, la paritaria de su actividad en el Ministerio de Trabajo. Queremos decirle que hemos consensuado eh, una un plan de acción que tiene que ver con eh, di diversas actividades. La primera es el día 23, vamos a acompañar la movilización de de eh, los sectores universitarios en defensa de la universidad pública ustedes saben que están teniendo una crisis de financiamiento que eh, puede llegar a generar la imposibilidad de la continuidad de la universidad pública de, de la República Argentina de todas las universidades públicas mejor dicho de, de la República Argentina vamos a movilizarnos en una marcha el día primero de mayo donde seguramente será sobre la avenida independencia concluirá en el monumento al trabajo que está aquí muy cerca donde la reivindicación en el primero de mayo tendrá que ver no solamente con la conmemoración de esta fecha histórica sino que también Eh, tendrá como agenda eh, un documento de el país que nosotros nos planteamos el país que nosotros eh, edificamos en, en esta propuesta de futuro ¿no? que tiene que ver con cuestiones eh, que se han desbaratado en los últimos tiempos eh, y que nos llevan a a eh, generar eh, esta proclama que será conocida el día primero de mayo. Y el día eh, 9 de mayo vamos a realizar una jornada de, de huelga por 24 horas por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste Tenemos una discusión muy clara sobre el ajuste sobre el sector de jubilados y pensionados. Nosotros creemos que necesariamente no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables. Queremos resolver las cuestiones salariales. No puede ser que el Estado se desentienda de las negociaciones salariales y que cometa la torpeza de una vez que esas negociaciones salariales se acordaron no homologarlas. Ayer tuvimos una reunión con un miembro del Poder Ejecutivo precisamente para lograr esto. Teníamos la, la esperanza de que algunos procesos que estaban en veremos en, durante la mañana de hoy se tuvieran eh, que desenvolverse y que se realizaran Eh, positivamente, de hecho hemos tenido comunicaciones y no lo hemos logrado, y, y bueno, tenemos una agenda de organismos descentralizados que siguen con una presión de, de despidos, eh, y acá no solo es el tema de los compañeros y compañeras que quedan sin trabajo, sino que hay un organismos que dejan de cumplir un rol esencial para la sociedad que tienen que ver con el funcionamiento propio de las terminales del estado que tienen cada uno de los lugares de nuestra de nuestra argentina por supuesto hay empresas del estado que están eh, siendo absolutamente eh, ahogadas por el financiamiento se les da un monto de dinero en eh, ni siquiera el del presupuesto anterior, sino mucho más bajo eh, y con la proyección para todo el año, con lo cual, eh, imagínense, el presupuesto anterior ya va a cumplir eh, dos años, más o menos, o un año y medio, todo lo que pasó en términos inflacionarios durante ese tiempo, esos valores nominales ni siquiera, ni siquiera se respetan hacia adelante, entonces hay un desfinanciamiento total que repercute automáticamente en empleo, repercute automáticamente en salario, y es verdad que eh, la inflación, después de la brutal devaluación que fue el 25, fue bajando, lo que es verdad también es que es eh, fruto de un proceso recesivo que tiene que ver con la caída de los ingresos. Nosotros creemos, eh, eh, no es que nos negamos, a discutir y a encontrar un camino para bajar la, la inflación eh, se lo propusimos al gobierno anterior se lo propusimos a cada uno de los gobiernos anteriores eh, lo que no podemos hacer es que todo se libere y que eh, se pretenda que los salarios tengan tengan límites eh, en las discusiones nosotros Somos organizaciones sindicales responsables que tenemos en claro cuáles son los límites eh, y cuáles son las posibilidades de cada una de nuestras actividades para llevar adelante cada una de las negociaciones salariales. Así que que eh, eh, primero esta, este retiro del Estado de la negociación salarial y después el ingreso del Estado eh, entorpeciendo la, la actividad de paritarias en, en unas cuantas organizaciones y actividades eh, nos lleva a una complicación doble. Primero tenemos que pelear en la puja distributiva por una firma de un convenio colectivo y después viene la segunda pelea por, la, por el cobro de, de ese salario. Estamos eh, inmersos en esa situación. ayer la planteamos claramente frente al, al poder ejecutivo, planteamos claramente las necesidades de que se articulen a partir de, de los funcionarios la posibilidad de gestionar cada uno de los problemas concretos que tenemos en nuestras actividades y pareciera que en esto en este clima de eh, no hay plata, eh, hoy tenemos el problema con el transporte, eh, lo vamos a tener eh, sistemáticamente eh, con muchas actividades y el impacto que va a generar Eh, el ajuste de precios el ajuste de tarifas y, y el ajuste de, que se viene dando sobre esta intención de achicar los los, los salarios eh, lo único que nos va a llevar es a un proceso recesivo eh, mucho más profundo que es al nivel que es inaceptable ¿No? Entonces, eh, eh, por, esa, por ese motivo eh, es que tomamos la decisión de convocar para un paro de 24 horas el día 9 de mayo del presente año.